Amables oyentes, hoy finalizaremos esta serie de conversaciones acerca del Islam, una religión y una comunidad que merecen nuestro mayor afecto y nuestro más profundo respeto. Hemos dedicado 30 pláticas, incluyendo la de hoy, a ese tema tan importante. Obviamente no hemos podido agotarlo, pero sí señalar algunas de las diferencias entre el cristianismo y el islam y también muchas de las coincidencias entre ambos grupos, entre las instituciones que representan a esos puntos de vista y entre Mahoma y Jesús, sus respectivos fundadores. Queremos repasar un concepto recordando que el monoteísmo es el mensaje religioso importante que figura en la enseñanza de Mahoma. Mahoma reconoció que existe un solo Dios cuyo nombre expresado en nuestro idioma es Alá. Y el origen histórico de este monoteísmo maometano es triple. En parte proviene de una visión interior del propio Mahoma en cuanto a la unidad definitiva del Ser Supremo del Universo. En parte, a su vez, de un aprendizaje de esa gran idea que fue heredada del monoteísmo judío, y en tercer lugar, de su reacción consciente contra ese triteísmo de algunos cristianos sirios que habían formado un Dios triple integrado por el Padre, María y Jesús. Entonces, el Corán en 12 de sus pasajes protestó o protesta contra la absurda proposición, según el Corán, de que el Ser Supremo no pudiera engendrar un hijo o que la unidad soberana se menoscabase a raíz de la expresión de la llamada Divina Trinidad. Si bien la manera de expresarlo en el Islam ¿no sería la manera como nosotros los cristianos expresaríamos ese concepto de unidad? Debemos reconocer que el Corán contiene algunas descripciones elevadas en cuanto al creador omnipotente, el creador benéfico, expresiones que son enteramente aceptables para los judíos o los cristianos. Nosotros estamos de acuerdo con la teología islámica, que reconoce las virtudes de Dios bajo el nombre de Alá, absolutamente uno, omnividente, omnioyente, omniparlante, omnisciente, omnivolente, omnipotente. Es decir, hay un detalle muy importante en el reconocimiento del señorío de Dios, que suele ser llamado el Uno, el Poderoso, el Fuerte, el Rey, el Vencedor, el Vengador, el Dominador, el Proveedor, el Compasivo, el Misericordioso, el Perdonador, el Amante, a aquellos que hacen el bien, a los que siguen a Mahoma, a los que creen y obran rectamente, a los que combaten por su causa. Alá es loado, como misericordioso y dispensador de perdón para con las personas que se someten a su soberanía. Y la salvación, de acuerdo con la fe islámica, se expresa en la simple palabra que hemos destacado varias veces en este ciclo de conversaciones, cuando Mahoma dijo Islam, Islam es salvación sumisión a dios sujeción a dios una sola palabra usó mahoma para designar su religión islam repito islam sujeción sujeción o sumisión a dios en este sentido nosotros compartimos la creencia del islam en el dios único ala la creencia en los ángeles aunque nuestros conceptos sean diferentes en cuanto a los detalles la creencia en los profetas no todos los que se mencionan en el islam pero la mayoría de ellos la creencia en el juicio final en el cielo y el infierno la creencia en los decretos divinos tal vez ellos están en una situación más fatalista creyendo que todo está predestinado por orden de Alá hasta la creencia y la incredulidad de los hombres, etcétera Pero reconocemos también el valor de sus definiciones, de la importancia que se le da a la oración, a las limosnas, a la práctica de una ética bastante severa en muchos terrenos, no tanto en otros, y esa búsqueda de los valores no sólo a través de la práctica de cierta liturgia sino a través de su inquietud por halagar a Dios por adorar su rostro por buscarlo por postrarse delante de él y si nosotros pudiéramos haber destinado más tiempo podríamos decir que es realmente un pueblo que busca a Dios. Y creemos que cada persona que está en el Islam puede tener ese encuentro. Porque Jesucristo, que es Dios, vino a buscar ese encuentro y declaró al que viene a mí, no le echo afuera. Muchos comentarios ya hemos hecho en otras pláticas, amables oyentes. Hoy solo nos resta invitarles a a los próximos programas con un enfoque de otras doctrinas y otras religiones. Dios les bendiga, muchas gracias y hasta el próximo programa.